Bueno, como saben este fin de semana se ha realizado un homenaje a las víctimas de la guerra civil en, en yodio se ha colocado una placa conmemorativa y antes en el pleno en el ayuntamiento la mayoría de los grupos eh, eh, optaron precisamente por este por este reconocimiento y por esta por este homenaje el partido popular dijo que, que bueno que no le parecía procedente o mejor dicho que lo consideró improcedente por eh, parcial y revanchista y porque eh, deterioraba de alguna manera la convivencia y resurgían de nuevo viejas eh, rencillas. Tenemos con nosotros a, aquí en el estudio a Miquel Luebrechuk, que es portavoz del Partido Popular en Yodio. ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente. Bueno, pues ustedes se opusieron en aquel pleno porque consideraban que, que no que no estaban todos los nombres o todas las personas que habían fallecido en la contienda, en la guerra civil sí claro es decir la propuesta que proponía este grupo este supuesto grupo de personas de odio no es, esa, no es exactamente así como ellos se definen no es un grupo de vecinos es un grupo de vecinos como que conforman la asociación laudio la memoria que está encardinada también en una asociación mucho más amplia eh, que podríamos llamarla Euskal memoria de eh, bueno pues que realiza actividades de este tipo pues en todas las partes de, de, de, del país vasco que que pueden. Nosotros no estábamos de acuerdo en aquella moción porque proponían hacer un homenaje a una serie de soldados, que una lista de soldados, de 30 soldados que fallecieron en Yudio, cosa no era no nada de extrañar, cosa, pero soldados, ojo, de un solo lado, soldados republicanos, entiende. 30 soldados, algo que es absolutamente normal, teniendo en cuenta que en Areta había instalado ...un hospital de sangre en el, en el que se atendía pues a, las, a los heridos de, de los combates de los distintos frentes ¿no? pero eh, nos engordan nos, nos ofrecieron una lista con 30 soldados compuestos en su mayoría por gente por, por personas del pnv del partido socialista del partido comunista eh, de la cnt etcétera ¿no? de los cuales bueno estos 30 soldados no sabemos si hay alguno de odio Nosotros, en, en mo en sesiones anteriores del ayuntamiento presentamos una relación de soldados de yodio que murieron en el frente de combate combatientes estamos hablando ¿eh? luego hablaremos de los asesinados que tienen que es un apartado completamente distinto y con unas características más bien distintas nosotros proporcionamos una relación de soldados como he dicho, de odio que murieron en combate, proporcionamos también una relación de personas asesinadas, personas civiles, personas que no hayan empuñado un arma en su vida, personas que fueron arrancadas de sus casas en los primeros días del levantamiento de Franco contra el gobierno republicano, eh, que fueron asesinadas sin formación de causa, personas civiles, ...algunos menores de edad... ...personas religiosas... ...en total en, en el... ...en el Valle de Ayala... ...pues... ...resultaron... ...asesinados en estas circunstancias, es decir... ...no soldados... ...personas civiles... ...personas civiles... ...que no habían hecho nunca... ...daño a nadie, que nunca jamás... ...empuñeron un arma... ...pues fueron asesinados 53 personas... ...de ellos 14... ...eran religiosos y en yodio asesina se asesinaron en yodio también civiles en los primeros días de la guerra 15 personas de ellos dos religiosos y en yodio desde el primer día de la guerra se llevaron cautivos 85 personas solo de yodio no de la comarca de ayala y digo cautivos y porque no es lo mismo que decir prisioneros Los prisioneros que se hicieron, o los prisioneros, son personas que han pasado por un proceso penal, se les ha encontrado culpables y se les ha penalizado con algún tipo de cárcel. Cuando hablo de cautivos, es me refiero a personas que fueron arrancadas de sus casas y llevadas a los barcos prisión que había en Bilbao, en la ría de Bilbao, o en prisiones habilitadas para ese fin. Personas que no pasaron por ningún tipo de, de, de causa, ...simplemente fueron pues... ...como he dicho antes... ...arrancados de sus casas... ...por tropas irregulares... ...en la mayoría de los casos... ...y de los cuales... ...unos cuantos los asesinaron allí mismo... ...otros consiguieron escapar... ...y otros fueron liberados... ...cuando las tropas... ...llamadas del Bando Nacional... ...entraron en el Valle de Ayala... ...escasamente un año después... De, ...del principio de la Guerra Civil... ...es decir, en el 36 se produjo... El golpe de estado del general Franco y en el 37 entraron las tropas del bando llamado entonces nacional en la zona de Ayala y eso puso fin a la serie de asesinatos que como he comentado ahora, anteriormente se produjeron en nuestra zona es decir que ustedes habían proporcionado previamente a este grupo de personas que están trabajando por la recuperación de la memoria una, esa larga lista de, de personas que fallecieron tanto militares como, como civiles y me imagino que no sé si se podía haber solucionado eh, digamos este bueno está este disenso ...con la colocación en, en, esa, en esa placa de todas las personas es decir de un bando y de otro pues mire sí y le voy a adelantar algo nosotros vamos a proponer para vamos a proponer una moción para el próximo pleno vamos a proponer que se incluyan en, la, en esa relación la lista de fallecidos que nosotros les proporcionamos en la misma sesión de pleno en que se aprobó la colocación de la placa de una de una sola de las partes Vamos a proponer que se incluyan también esto y esperamos, esperamos del Ayuntamiento de Odio, esperamos de la responsabilidad de los partidos políticos que aprobaron aquella moción, pues que si realmente hay esa intención de reconciliación y de, y de eh, limpieza histórica, pues esperamos que sean responsables y se incluyan los nombres que nosotros vamos a proponer. El argumento de la colocación de esta placa y del homenaje es que previamente ya se había homenajeado a los del otro bando Es decir, a los del bando de que se alzó en, en armas contra la República Bueno, sí, es, sí, eso es uno de los argumentos que dan Yo realmente no conozco, no conozco un homenaje, un monolito, no conozco una placa similar Es decir, la, la relación de, de, de asesinados del yodio que nosotros proporcionamos en su día y también en la sesión de pleno, eh, esa era desconocida. Esa la gente no lo conoce. La mayoría del pueblo no sabe qué sucedió ese yodio. No ha visto una placa que se la haya recordado desde el primer día y eso habiendo ganado la guerra. No ha habido una placa en yodio que conmemore la memoria de esos sacerdotes asesinados de esos menores de edad asesinados de esos civiles asesinados yo no he visto una placa ni un monolito por ningún sitio es más al acabar la guerra al poco de acabar la guerra personas yodiannas que habían combatido con graduación es decir estoy hablando de comandantes de comandantes de, de nacionalistas yodianos. ...a los pocos años de acabar la guerra... ...hay fotografías... ...en las que se les ve... ...bailando un aurrescu... ...con el alcalde... ...franquista... ...de aquella época, ¿no?... ...con José María Urquijo... ...y están bailando el aurrescu... ...un alcalde... ...del régimen franquista... ...vamos a llamarlo así porque... porque ...aunque no es del todo exacto... ...que José María Urquijo fuera franquista... ...pero fue un alcalde, digamos, del régimen franquista... ...aparece bailando un aurrescu con con una persona que había sido condenada a muerte dos años antes... ...y que no se le ejecutó, obviamente. Es decir, muchas sentencias, se dictaron muchas sentencias a muerte eh, al, al acabar la guerra civil... ...pero se ejecutaron una mínima parte de las que se condenaron. La prueba es esta, de que dos comandantes, luego aparece otro comandante matando una vaquilla una vaquilla de la en la becerrada, es decir, en dific, algo difícilmente eh, conciliable con esa revancha, con ese revanchismo que parece desprenderse de los actos como el último acontecido en Llodio con la colocación de esta placa que es parcial, absolutamente eh, esperpéntica por no respetar y por no querer respetar y por importarles importales, realmente un, nada en eh, la verdad histórica. Si hubieran querido recomponer la verdad histórica, ellos tienen los datos, conocen las causas, las circunstancias en que fueron asesinadas estas personas que yo he relatado anteriormente, y si hubieran tenido buena intención, los hubieran colocado ahí. No se puede equiparar, no hay un monumento semejante en el sentido contrario en Lodi. No ha habido ningún espíritu de revancha como lo estamos encontrando ahora precisamente por los hijos de aquellos que bueno, pues en principio Eh, su responsabilidad hace años ya que olvidaron estas cosas y trataron por todos los medios de eh, restañar las heridas y de cicatrizar y de recomponer la convivencia ciudadana esa lista que manejan ustedes y que su bueno apareció además en el pleno quiero recordar no en el último pleno donde se trató este este asunto. Eh, ustedes entregaron esa lista ya a, a estas a estas personas que trabajan por la, por recuperar eh, esta, esta información histórica y cuántos cuántos son cuántos pueden ser en total bueno en yodio se asesinaron so, hablamos de ciudadanos de yodio y de yodio nacidos en yodio es decir no recurrimos al subterfugio de en yodio y de yodio eso sirve para presentar una lista muy amplia, como he dicho antes, de 30 soldados que murieron en un hospital de sangre, provenientes probablemente de otros frentes, y de, de cualquier manera, eh, soldados que murieron en el frente, eh, eh, una lista de yodio, de yodianos que eh, asciende a 15 personas. 15 yodianos ase murieron asesinados en Ayala. Aquí no estamos incluyendo a los combatientes, ¿eh? ...no estamos incluyendo a los combatientes... ...que también hubo liodianos... ...porque consideramos que en una guerra se muere... ...y entonces que en un lado hayan muerto 15... ...que del otro lado hayan muerto 17... ...pues de alguna manera... ...bueno, es una consecuencia de la guerra... En ...la guerra se suele matar... ...nosotros hablamos de asesinados en liodio... ...de civiles asesinados en liodio... ...desde los primeros momentos de la guerra... ...es decir, cuando aquí había una autoridad... ...mal llamada republicana... ...es decir, esta gente no murió en combate... Esta gente la las arrancaron de su casa, de las iglesias, o de sus hogares y de sus escuelas, y los asesinaron fríamente por un pelotón, sin ningún tipo de formación de causas sin ninguna intervención de ningún tipo, y allí los dejaron. Bien, de estos hay en Yodio, hay 15. Ellos no presentan ninguno, esto no sucedió por el otro lado. En Ayala asesinaron de esta manera 53 personas. 14 de ellos eran religiosos, que dice usted qué personal más peligroso, ¿no? bien esto es estos son los datos que nosotros ofrecimos nosotros no hemos hecho una lista podríamos hecha, haber hecho una lista enorme con toda la serie de soldados que también murieron en el frente de combate creemos que no es similar y además en esta lista que se nos presenta en esta lista que se que, que se queda que, que se ha reflejado en la, en la placa de, del ayuntamiento bueno aparece una amplia una lista bastante amplia la verdad pero en, tenemos que tener en cuenta ...que fusilados... ...de toda esa lista de 75... ...75 me parece que son 75 nombres... ...que figuran en la placa... ...fusilados hay dos... ...uno... ...de Areta... ...que no tenemos, no tenemos datos... ...suficientes de las circunstancias... ...en las que este hombre murió... ...harían muy bien eh, los... ...miembros de la audio memoria... ...en darnos más detalles... ...hay dos personas... ...en, en uno de ellos... Es, es muy dudoso. yo Nosotros no tenemos absolutamente ningún dato de este tema. Hay un tal Arandia, Arandia Gastaca, creo que es, que aparece como como fusilado eh, y miembro de la CNT. Pero es que hay otro Arandia Gastaca que también nos lo presentan como paseado en un pueblo de Asturias. No sé exactamente qué relación hay. Bien, aparece también, para engordar esta lista, mmm, aparece un muerto... Eh, ...incluyen en esta lista de represaliados por el, por el franquismo, pues un muerto que aparece en Areta muerto por arma de fuego y se lo atribuyen a su bando. Aparecen tres muertos por enfermedad en la cárcel, que eran soldados que fue al al final al finalizar la guerra o cuando fueron eh, vencidos, digamos, pues eh, se les llevaron detenidos y eh, tres murieron por enfermedad. Según ellos mismos reconocen en la cárcel. También incluyen a, en los nombres de cuatro niños de Areta... ...pues que estaban jugando con una granada... ...que se encontraron en el monte... ...y en sus juegos, pues esta granada estalló... ...y los mató a los cuatro... ...y a estos cuatro niños se los adjudican también... ...incluyen también a tres civiles... ...muertos en un bombardeo... ...bueno, en un bombardeo... ...en una guerra normalmente... ...en eh, bombardeo no creo que sea una cosa... ...poco frecuente, ¿no?... ...es decir, son acciones de guerra... ...ah, por supuesto, estos tres civiles... ...también se los incluyen... No sabemos quiénes eran estos civiles ni a qué bando pertenecían. Bien, esto, en definitiva, aunque aparentemente es una lista enorme, y tampoco se trata de hacer una relación, de hacer una guerra de cifras, aunque aparentemente es una lista tremenda, si esto lo vamos simplificando, eh, pues nos damos cuenta de que es una lista más bien pobre. Más bien pobre. Por una razón, porque, comparado eh, esta lista comparada... ...con la que nosotros ofrecimos, con las circunstancias... ...totalmente distintas... ...porque nosotros ofre ofrecemos una relación de asesinados civiles... ...y repito, y no me canso de repetir... ...de gente que no había cogido un arma en su vida... ...que fueron asesinados en los primeros días... ...de la guerra civil... con, con eh, ...tratar de poner en el mismo pie de igualdad... ...a estas personas... ...hablo en el, en el plan de igualdad... De cara a la gravedad, de, a la valoración de la gravedad del hecho. Por supuesto que todas las vidas humanas son exactamente igual y una víctima es demasiado. Pero tratar de, de, de, de equiparar las circunstancias de la muerte de unos y de otros es un absurdo, es un absurdo histórico y es un desperpento histórico. Mm. Bueno, pues la, la historia que muchos seguro que nos escuchan en este momento pues desconocen muchos datos y que ustedes lo que piden es que si se hace una, una recopilación histórica que se pongan todos los datos qué es lo que, que es lo que reclaman ¿no? naturalmente porque es que sobre todo hemos oído declaraciones de algunos representantes de esta el audio memoria de estos un grupo de biodians de declaraciones públicas incluso en este mismo medio, previas a, a, a la colocación de esta placa, diciendo que no había absolutamente, por ejemplo, que, que la voluntad de de ellos era recuperar toda la memoria histórica, ¿no? también del otro bando. Estas son palabras que se han pronunciado en estos mismos micrófonos. También se decía que no había absolutamente ningún trabajo sobre, de alguna manera, para justificar ¿no? la acción que se iba a tomar que no había absolutamente ningún trabajo en yodio, ¿no? que no nunca se había mirado a aquella época, para después, en eh, pocas líneas más adelante, añadir que lo poco que se había escrito estaba falsificado. ¿Qué, qué creamos? Eh, ¿Hay absolutamente algún trabajo o, o no hay ningún trabajo? o ¿Qué trabajo es el falso? Es decir, nosotros lo que aportamos son cifras absolutamente reales, lo saben ellos, y no han incluido a ninguno de, los, de, la, de la relación que nosotros propusimos y que ellos conocen perfectamente. Nosotros sol acabar el pleno, además se nos pidió una copia de aquello. No sé, no sé para qué, porque nos ha tenido en cuenta. No sí. sé para qué. Bueno, pues ahora la noticia está en que van a presentar ustedes una moción nueva en la que reclaman que se incluyan en la en la placa los el resto de los nombres. Así es. Esperemos del buen sentido que, que el tema se reconduzca, se tenga en cuenta a los a todos los muertos tampoco tenemos interés en que se haga una diferenciación de quienes fueron asesinados fríamente de quienes murieron en combate bueno pues aquí murió mucha gente en circunstancias repito son muy distintas las de un lado y las del otro pero bueno pues está muy bien que se que que se recoja la memoria de las víctimas pero de todas ¿eh? y bueno no es algo que nosotros pensemos que sea necesario pero si hay una moción aprobada y hay una serie de, de grupos políticos que están por esa labor pues bueno pues va a ser imposible evitar rememorar todo aquello ¿no? eh, bueno también yo les animaría a este grupo que tienen tanto interés en, en, en, en eh, sanear la conciencia política la conciencia ciudadana ...pues que también recojan los muertos... ...no sé, de anteriores guerras... Eh, ...Napoleón pasó por Julián... ...Napoleón estuvo en Yodio... ...aquí hubo muchísimos muertos... ...no conozco ninguna placa... ...ni ninguna persona que se interese por ellos... ...en fin, fueron muertos yodianos... ...y fueron muertos de yala también. Mm -hmm. Miquel Urrechu... ...portavoz del Partido Popular en Yodio... ...le agradecemos que haya pasado... ...por los micrófonos de Radio yala ...y haya dado la versión... Eh, de, de, su, ...de su grupo sobre este asunto... ...y vamos a ver qué pasa... ...con esa moción que van a presentar ustedes... Bueno, esperemos y confiemos en el buen sentido. Muchas gracias. A usted.